Bienvenidos, bienvenidos al Yumas espectacular de todos los tiempos. Bienvenidos a divertirse y con las manos arriba, todos fuerte el aplauso, porque aquí está Yerba Brava. Fuerte el aplauso, pal, pal, eso, palmas arriba. Mándele cumbia, guachín. パーティーで止まる。このピブ、どうしたの O, pero tengo, no、puedo más Todo corazón, gracias familia, chicas y chicos, qué fiesta, por Dios, un reencuentro de amigos. m o n a es un placer tenerte, grande, Narigueta, ¿cómo te cambió la guita a vos, eh? Pero viniste, viniste, Flaco, te olvidas t e de nosotros, nunca por favor, eh? Grande, c a b e z a de lobo, mira ahí, racimo de chorizo, ¿qué me contás? Y los saludos. プレイ。